Ne kadar zamanım var? Ne kadar zamanım Cuánto tiempo caminando Desde cuando caminando Caminando Caminando Caminando Caminando Osito que va en tu lancha galana atracate para el muelle que quiero ver a mi amada siete días que me espera aquella preciosa flor el canal no lo cruzá por causa de un vendarro Remar rápido mocito no vengas a demorar Que llegando yo a Dalcahue, allá me voy a casar. Qué cara tendrá el curita con su iglesia preparada. La cara de las cantoras con guitarras afinadas. Y el acordeón de don Pedro que toca de maravilla, periconas resfalosas. Para bienes y cirillas, quedó todo preparado, un curanto para un rey. Mosito no te apuraste, y empieza el viento otra vez. Mosito que va remando en la mitad del canal, nos pilló la ventolera, ya no volveremos más. Pobrecita novia mía Quedó vestida de flor Mientras yo duermo en el agua Mi para bien no escucho Mientras yo duermo en el agua Mi para bien no escucho Una carreta enflorada Se tiene en la capilla Y el cura salió al entrar maravilla, y siento que maravilla, el cura sale al entrar, se tiene en la capilla una carreta en enflora. A las once del reloj, entra los novio del brazo, se le llenaron de arroz, el sombrero y los zapatos, el sombrero y los zapatos. cora campanilla al novio talan talan al talan le tocó la campanilla en el oído al sacristán cuando estaban de roilla Altyazı M.K.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 İzlediğiniz için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 Y de la sierra litoral abrió el dolor su flor amarga y un asombro su final y es la batalla que se alarga pastor. A la familia completa, después que un perro lairo, el memo cerró la puerta, el memo. comitiva, al doblar una quebrada, ya se marcha la familia, en la carreta en Floral. Cuando fui para La Pampa, llevaba mi corazón, contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz y arriba quemando el sol. de las leges el...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 Y para saber si me corresponde de un blanco manzanillo, si me quiere mucho poquito nada tranquilo queda mi corazón. Cogoy yo de todo cuando me aumente la pena, las flores de mi jardín de ser mis enfermera y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas que heredarás estas flores ven a curarte con ellas para mi tristeza violeta azul clavelina roja pa' mi pasión y para saber si me corresponde de un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo, queda mi corazón Son años pasados Presentes en mí Era allá en Santiago Y te conocí Sería en el parque Yo creo que sí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 sed de crear el canto del pueblo la vida, el amor orillando el río se rompe mi voz no, no, no, no, no, no, no. Mm. escenario humilde donde el cúncumén sabe que ha encontrado al fin su clavel ven querer bailando la cueca hoy te vuelvo a ver decía la viola que Víctor hacía hablar la guitarra brotar poesía cantando a lo humano con el guitarrón era joven sabio del verso mayor Te dio el corazón. Será con tus hijas. Será con Amanda que cambie tu vida, que encuentres la calma. Un día decides. Será quien la peña que ponga mi canto junto a mi bandera. Son años de lucha, son años de hacer La patria que espera volver a nacer No sé cómo puedes cambiar de lugar Con tanta paciencia, tanto trabajar Oír a los otros, cantar y enseñar Tomarte un tecito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 de nuevo Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil de madrugada, te espera la muerte No habrá más consuelo para este dolor No habrá nunca olvido por lo que pasó Nem nunca silsile. Correla, or aquí por allí, por allá. Correnle, correnle, correla. que te van a matar. Correnle, correnle, correla. Correnle que te van a matar. Correnle, correnle, correla. İzlediğiniz için rebeldía lo siguen veinte más veinte, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Correle, correle, correla, por aquí, por allí, por allá. Correle, correle, correla correle che te va na matar correle correle correla correle que te van a matar correle correle, correle.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 Eğer biz hazırlıklı olmamışızsa, nasıl A Altyazı Allah'a Kalkal buel yo, el kinto mandamiento, no tiene sello. Querida el santo padre, que vive en Roma, que le está devolviendo a su paloma. Mientras más injusticias, mientras más injusticias señor fiscal, va a forzarte el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 Naval Adiós, Carnaval. Adiós, Sarnaval. Adiós Sarnaval. Llegará la libertad. yo carnaval esta Ve onlar da çiçekler. Chile y Panama, de Filipinas, ¡Adiós! ¡Adiós!